Con Acero, con Martínez, eh, con Manuel Carvellal, con Josep Guijarro. Que os van a contar que en 2050 todo se acaba. Se acaba de publicar un estudio que nos presenta las profecías eh, para esa fecha. Hasta entonces tenemos que aguantar esto.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 algunos creativos vosotros, otros no tan creativos pero muy buenos también <risa> con Yusef muy buenas muy ¿qué buenas tal las noches uh, mis sueños son más banales mucho más banales sí, y sí. sí, por ah, eso no. yo digo los míos no sé si son creativos pero son sueños al fin y al cabo se parecen a los tuyos ves algo teníamos en común Carroyal muy buenas ¿qué tal yo no llego narcoléctico yo soy empanado directamente vuelta y vuelta no, no llego al nivel de narcoléctico muy bien vamos primero eh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 Esa reunión en el retiro de todos los siguientes invitados, insistimos, eh, toda la información en la página web de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, en la página web, en Facebook, en Twitter, en mil sitios, van a encontrar información todos los eh, oyentes de La Rosa de los Vientos. Año 2050, en ese año, apuntadlo bien, se producirá el fin del mundo, Mado. Otra cosita para la agenda, yo no sé si ese ya me vendrá bien, pero... Es curioso porque yo creo yo que creo... llega muy tarde. ¿eh? <risa> yo, yo creo que, es que ahora hay viene. que esperar hasta entonces para contar las <risa> Son... Yo he hecho en la cuenta, oh. 31 años es mucho. ¿eh? Oh, ahí, pues. 31 años, ese es la sí. vida. Yo creo que ahora... Ha de, fine, de fines que del vida. mundo ah, calabazada. A... El que no, dices, Joseph, que, que hemos pasado de, de que se acabe el mundo un mes después otro mes y luego otro mes, ahora 36 años. Sí, sí, no es pues, solo justo. Claro. Qué rollo, ¿eh? Mm.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 tiernas criaturas todavía. Estaríamos en un esto, escenario... Lo tuyo, porque los Bueno, los tuyos serán eran Gremlins. <risa> <risa> oh, Dios, está bien, ¿eh? Estaríamos en un escenario eh, con condiciones climáticas mm, tan sumamente hostiles para la vida humana que... Bueno, menos para los Gremlins de Bruno, que no podríamos <risa> sobrevivir debido a los fenómenos extremos del calentamiento global, el efecto invernadero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 Legal positiva, sí creo en eso, hay que obligar, obligar, y obligar significa obligar, estás obligado a reciclar. Sí, estás tiene que haber paz no en el mundo, el y no tiene que haber guerras, claro. y tiene que haber justicia Evidente. social, pero bueno. Nos, nos dice un tipo alto con Almadía Rosavientos, eh, la verdad es que esto suena peor que el efecto 2000, Oscar Rubio, deciros ahí eh, que estamos más preocupados por el fin de mes que por el fin del mundo, de es que vamos a una glaciación o a un calentamiento global, aquí nadie se aclara.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 No es pactar no es traicionar es la única manera, la única manera de avanzar, avanzar sin roturas nuestro estatuto de autonomía redita no aquella voluntad de, de acordar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 Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. los ventos continuamos en la sintonía don Pacero las dos y seis minutos eh, todavía unos eh, minutos muchos minutos más con Tartulli cero tendremos eh, también el programa de esta noche cosas eh, del pasado mujeres eh, con historia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 día, sino todos los días, ¿no? Yo voto porque a esta avioneta fantasma la rebauticemos con el nombre de Antoñón. <risa> <risa> Para darle, Me ha pues, Vado, bien, Un españolito ¿no? Antoñón. Antoñón total. Pero la semana que viene hablamos de Antoñón y no Antanov, Antonov Antonov, o Antonov, Antonov, o... Antonov. Sí. <risa> Antonov, claro, bueno, oye nos mandan con Amoyas Rosaventas alguna fotografía de el origen de esa avioneta, de esa bueno, menudo avión, ¿no? como para no verlo. Claro, claro, es que sí. sí. Embargo, es que Estamos no, hablando eh. de uno de los aviones más grandes, claro. eh, de carga, fabricación soviética, por lo tanto sí, sí, eso sí, debe claro. de, de ser atronador, ¿vale?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 cráter generado por un meteorito de un kilómetro uh -huh. de ancho que colisionó, como han identificado ellos, hace 1.200 millones de años, 1.200 ah, millones, vale, millones de años. Claro, es que al decir 1.200 años... No, usted, no, 2, perdón, 2, millones pues de lo años. he dicho mal, 1.200 millones. millones de años, ¿vale? Todo correcto. Y este que este tenemos, que nos ocupa, es que es el 2006 qv 89 por lo visto es un asteroide que nos visita cada cierto tiempo entonces, si ahora no hace nada, en este 9 del 9 del 2019 nos va a visitar en el 2032 y nos va a visitar también en el 2045 ya quedarían 5 años para extinguirnos con vamos cual, que nos ronda y la lotería sigue girando eso mundo. es, y ya la siguiente y hay, y, y 2062, y está el y está el elemento gravedad pero eso quiere decir que, que ha pasado hace muy poquito también ¿eh? y no ha pasado nada Está claro. cerquita, viene de cerquita claro. del bar. Sí, El bar es una cerca. lotería, es una lotería. Sí, sí, en cualquier momentito puede hacer un, un giro in, inesperado. Sí, yo creo que sí que es una lotería, es decir, nunca toca Es un buen chiste, Bruno. Claro, pero es verdad. Mira, yo. Sí. Yo no toco las noticias. Eh, a otro por ahí que mira, No, no, no. no yo, y luego el, el, dice, a Fulanito le tocó la lotería y luego. Que eh, no, Bruno, que te cuento que a un chavalín de 21 años, 22, muy cercano a la zona donde mi hijo va a estudiar, la toca el euro un millón. Sí, sí. 8 sí, millones voy. de euros. Yo, la toca yo conocí a una persona que le tocó la lotería 3 veces.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 Ya, ya, ya, pues el chavalín este de leyenda urbana nada no te lo puedo bueno, confirmar. La que te digo tampoco. No, no si no, te sirve que... como testimonio, Bruno, a mí en el año 91 me tocaron 300.000 mil pesetas. Bueno, pero eso no es tocarte nada, Juan bueno, pues, pues la cena que pedí yo esa noche sí, y la sí, alegría. Sí, claro, pero bueno, eso sí, eso sí toca, pero me refiero...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 Creo que Sí, sí había ca cayó los, al los, agua y fue, fue y fue como mayoría, esto, que al, final, que al final por eso no se había detectado, porque había caído al agua. Como... Yo creo que estas noticias, estas informaciones eh, consiguen dos cosas, eh, motivar el miedo y mover muchos presupuestos. Yo creo que ya no, pero... ya no, es verdad cómo, que... ¿Cómo que ya no, ya no? No, ya, a ver si todos los meses están con el sí, asteroide y nos y encima... Y, con lo... y, todos y todos los meses cosas, se da dinero a la asociación, a la empresa, al... Bah.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 Ni una mm, sola persona. Bueno, no lo sabemos porque el porque de, de Siberia, Siberia era muy... muy no, no, no, allí no vivía nadie. Se sabe fehacientemente que no vivía bueno, nadie. Sí, bueno, pero imagínate que por sí, sí, hombre yo se Yo creo mal, que Nueva tener York. que disponer de tecnologías para... Y además, seguro que a un los renos que vivían allí les hizo una gracia. pero ah, bueno, sí, claro. O no, disponer de tecnologías para protegernos contra una tormenta solar o para desviar el rumbo de un asteroide y todo eso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 Con Marcos Amabio cuando Lorenzo, los ellos llevó Giovanni se que, se que se daba una claro, fecha claro, exacta sí. que almacenaron ahí yo estuve en uno de los refugios subterráneos donde almacenaban frutos secos y depende de los cacahuetes pasados ya a <risa> estas alturas pero ahí están esperando a ver si llega de una puñetera vez el asteroide va a poder y no te Mira, digo ya todos los de estos americanos que almacenan armas y que se han dos... en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 Pero, sin embargo, aquella gente estaba convencida de que Cristo iba a bordo, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Es y es, es muy heavy pensar eso y de ahí que proliferar que en aquel momento nueva gente en el con artefacto aquel, los. Aquel, ¿eh? Sí, sí, gente que eh, ponía en marcha este, lo que decías tú, los refugios nucleares, porque si Jesús estaba aquí es que después venía el día del juicio final y nos íbamos claro, todos es que, a otro... y este de las... movimiento de creencias, este movimiento de contactados eh, tenía un nombre que era clave treinta y tres, porque ese más... día llevamos 33 y tres días del año, era me un faltaba visito, 33, quedaban, eh, 33, faltaban 33. 333 y, y se jugaba un poquito con eso, ¿no? Uno de los casos más alucinantes o sea una de las historias más alucinantes en las que yo me he visto involucrado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 Y entrevistas que dejan sin palabras. María Mira que llevo años participando en programas, hablando con locutores, presentadores, periodistas del mundo. Nunca en la Biblia me había emocionado tanto este texto. Quiero llevarme. Hola Luis Merlo. Me ha visto con el Corazón. <risa> que no sé si voy a poder hablar contigo. Nos acompaña, estoy amorente. Muchas no. gracias. Muy emocionada. Si te pediría, por favor, me firmase eso que acaba de leer. Me va a acompañar siempre. Antonio Bandera. <risa> me has matado con esa presentación tan bonita que has hecho. Y la voy a poner en un marco. <risa> bueno,